Con la facha que vos tenés, la sesión de fotos muy fácil Qué lindo verte acá Qué lindo verte ¿Qué hace, ¿Cómo estás Fabio? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, la verdad es que bien, tranquilo bueno, se viene... Esta presentación se viene en plebios con olímpico. Ni hablar La presentación es la parte oficial Después vamos a la práctica que es mañana con olímpicos ¿Renor algo ya el al rival? Sí, ni hablar, ayer estuvimos entrenando ya de cara a la preparación de la serie Bueno, eh, de, ¿de qué se habló? ¿Qué preocupa? ¿En qué van a poner eh, énfasis contra Olímpicos? Bueno, ellos tienen un jugador determinante que se es el Emai Amasi, eh, que toma muchas decisiones ofensivas y ya empezamos a preparar el scouting para ver cómo lo vamos a controlar. Por otro lado, creo que nosotros tenemos que mejorar la parte de la focalización durante los 40 minutos del partido, así que creo que estamos preparándonos bien. Claro, para que no les pase lo que le pasó en los últimos dos juegos, no que regalan por ahí un tiempo corren detrás en segundo y depende se del rival y la noche y alcanzan o no alcanzan exactamente eh, antes pues ahí yeah, por ahí alcanzaba con algún rival un poco más flojo creo que ahora en los playoffs todos los rivales van a ser duros y más para nosotros así que nada como vos dijiste que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el último dos juegos cuál es el techo de obras lo dispondrá el equipo mediante pasan los playoffs cachorro no ahora te hago